En la otra oreja Bueno, vamos a leer algunos de los mensajes que no llegan, ¿eh? eh...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 ...una... ...una grosa también... ...y In, el Indio Vertis... ...que aquí estamos... ...Mayne desde La Plata... Eh, maría Eugenia desde la Ciudad de México... Eh, ...el Indio Vertis lo dije ¿no?... ...Daniela de Hijos Oeste dice... ...te abrazo fuerte fuerte... ...Susana gas desde Colombia... ...Silvia Chegraide desde Mar del Plata... ...Silvia Luna... ...una hermosa amiga... ...que está en Buenos Aires...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 desde Buenos Aires, Toto, no sé dónde estás Toto, pero eh, abrazos, Toto es el padre de un ex alumnito mío también, eh, sal eh, bueno, la saldúa, abrazos, sí. sí, sí, Mónica Beatriz eh, Juárez de acá, de Mar del Plata, una actriz muy buena, eh,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 Te oí decir oh, Adios, adios Cerré los ojos Y oculta el dolor Sentí tus pasos Cruzando la tarde Y no te ataparon Mis manos cobardes Mi corazón Lloro de amor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 Uygo que me nombra llena de mortal fatiga Para que si yo sé que si inútil mi afán Nunca, nunca Vendrá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 Y segui cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobrevivir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 que me mató tan mal y sigue cantando canto no sol como la sigarra después de un año bajo la tierra igual que sobrevivir que vuelve de la...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 La Cigarra Después de un año Bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitaras Tas noches pasarás desesperando y a la una del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando cantando al sol como la cigarra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 Tu brazo libertario aquí se queda la claridad la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante llegaba seguiremos adelante como junto a ti seguimos Y confident te decimos hasta, hasta siempre, siempre comandante y aquí se, se queda, queda la cara la, la, cara, la entrañable, entrañable transparencia de tu querida presencia comandante lleguevá